Llegan los ojos. s d o n d e no llegan los ojos? ¿Dónde no llegan los ojos? En algún lugar del universo. En algún lugar del universo. Se escucha el bando. La noche en Buenos Aires, en Rosario, en Santa Fe, en Tres Arroyos, en Epuyén, en el Valle de Calamuchita, en Salto Encantado. ¿Qué será? ¿La tarde, la noche? ¿O el crepúsculo en Marte? Hemos llegado allí, sí, nuevamente. s í Podríamos decir que casi estamos allí. s í La tarde en Jujuy, el crepúsculo en Esquelia, en Formosa, la mañana en Capilla del Monte y en Neuquén. Desde todos esos puntos, por extraño que parezca, se emite nuestro mensaje destinado al cosmos en procura de alguna otra civilización, a lo mejor en Marte. s í Que pueda recibir nuestro mensaje y animarse a contestarlo, probando de ese modo que no somos los únicos en la inmensidad. Hubo un día en el que los estadounidenses construían los edificios más altos, los puentes más largos, los túneles más extensos. Se podría decir que lo hacían para presumir. Pero más allá de ese orgullo presuntuoso, lo importante es que era la materialización de una misión. De una misión que se proponía trabajar en la frontera tecnológica, intelectual y de la ingeniería. Pero tales atributos no son exclusivos de una nación. La capacidad humana en realidad no tiene fronteras, y así de pronto se empezó a hablar también de los chinos en los últimos años. Como forjadores de idénticas proezas, la creatividad del hombre está abierta de tal modo que Peter t a u s h e n introduce la fecha de nacimiento de Meher Baba en un sintetizador, siguiendo la obra de Terry Riley. Señor Hernán. Y surge Baba o r e l a y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 También se nos escucha en internet a través de Delta 80 y el retorno del gigante Radio Show de mi querido amigo Gustavo Bolasini. Todo ello por intermedio de la red satelital de Farco y, por supuesto, frecuencia cero. s í Mañana va a ser un gran día. Después le voy a contar por qué. ¿eh? Si de chinos hablamos, bien podemos mencionar las contribuciones de una civilización milenaria. Descubrieron el viento solar y la declinación magnética. Inventaron los fósforos, el ajedrez, las barajas. Con esas que juega usted al truco, señor Hernán. Que la diabetes se puede diagnosticar analizando la orina. Inventaron el papel moneda, la brújula y el puente de arco segmentado. También demostraron que el norte geográfico difiere del norte magnético y nos legaron la pólvora, cosa que sin duda nos trajo más de una preocupación. t o night. Pensar, sin cansar, sin cansar, sin cansar. Donde ¿Dó, dó, no llegan los, ojos, no llegan llegan los ojos, ojos, ojos, se puede oír nuestra, voz? ¿Se puede oír nuestra voz? Voz, voz. Hacia nuevos universos, viaja el mensaje de f i p a En cierto modo, nuestro mensaje también está aquí. Mañana se va a presentar oficialmente. ¿eh? Frecuencia cero, 0 1 a En la comunicación, el libro que narra、eh, el backstage de la gestación de un medio que, como todos los medios cooperativos, comunitarios, alternativos, viven orgullosos. ¿eh? Una historia simple, sencilla, de trabajo, por supuesto. ¿no? Es el libro de nuestra radio. Estamos contenidos ¿eh? en este trabajo de 17 años. 17 años cumple esta maravillosa radio, este, este ciclo. Y está presentando、eh, su libro, Frecuencia Cero: Una cuña en la comunicación, donde narra este, toda la historia del, del trabajo realizado en la radio. ¿sí? Y además, por supuesto, también、eh, tendremos un audiovisual. s í También allí en la imagen podremos este, deleitarnos con las aventuras de este grupo de emprendedores, ¿eh? maravilloso grupo, por supuesto, y pujante y trabajador. Y ¿Qué y más se puede decir? Es un orgullo trabajar en esta radio y estar al a m p a r o De tan maravillosas personas. ¿sí? Bueno, la presentación del libro Frecuencia Cero, una cuña en la comunicación, pronto estará en todas las librerías. se Puede obtenerlo, pueden pedir aquí en la radio, ¿sí? a nuestro mail. Este, es una maravilla. En algún momento de su historia, atada a diversas circunstancias, China dejó de explorar el conocimiento y la iniciativa de creatividad en general se detuvo. Se paga un costo alto cuando se deja de innovar o de invertir. ¿Y por qué? Porque se deja de explorar. Pero China tiene una quinta parte de la población mundial, lo cual quiere decir, señor Yunes, que si usted es el único entre un millón de personas, en China hay 1.500 personas idénticas a usted, dado que ellos son 1.500 millones. Será una suerte que hagan buena radio como usted, ¿eh? en e lugar de esa radio gaga.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 Se escucha a través del streaming de Frecuencia Cero y, por supuesto, a través de 89.3 FM Camco en Santa Fe, 89.7 FM Radio Nueva en Tres Arroyos, 90.9 Radio g a l e u c h e en Esquel, provincia de Chubut, 91.3 Radio Aire Libre en Rosario. Un gran saludo para esa radio, ¿eh? Nos ha dedicado toda una página.、Eh, la verdad que.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 .9 FM La Milagrosa, aquí también en Mataderos, señor Hernán. 101.5 FM Milenio en Capilla del Monte. 103.5 FM Salto Encantado. Y 107.1 FM La Propaladora. En Neuquén también llevan nuestro mensaje al confín del universo. China gradúa a medio millón de científicos e ingenieros cada año. Mucho menos. Eh, mucho, que, lo, que lo hacen muchos otros países, ¿no es cierto, señor Hernán? d e z Incluyendo algunas potencias, aunque usted no lo crea. Y disputa actualmente el puesto de líder tecnológico en el mundo. Nuestro país es escenario de una cierta competencia, tanto de Estados Unidos como de China, que según se dice, se resumiría solamente al plano de la ciencia. En lo que parece una novela romántica, hay quien dice: Me dijiste que me amabas.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 Señales de radio llevan nuestro mensaje, nuestro mensaje incluso a Salta. s í、eh, Allí eh, nos escucha Javier Eduardo Sosa a través de la APP Radios FM. s ¿sí, señor í Hernán? Y también Sidri, que nos escucha a través de radios.com. s í Un gran saludo para ellos. ¿En qué contribuye al resto de la humanidad la disputa por el avance en los terrenos de la ciencia? Sea quien sea el contendiente. Quizá eso sea para correr detrás de los problemas cuando las catástrofes se produzcan, o mejor, tal vez para evitarlas. Como por ejemplo, la forma de desviar a un asteroide que pueda impactar con nuestro planeta. Tema tan preocupante que solo hace que los medios se la pasen todo el tiempo contando sobre un fantasma. Nació hace 15 mil millones de años y se expandió más rápido de lo que pudiéramos imaginar. En algún lugar del universo se escucha el Big Bang. Siendo una nación rica, Estados Unidos se toma el tiempo para reflexionar sobre el cosmos y reflota el espíritu de la misión de NASA en la senda de la exploración y el conocimiento. Como evidencia, a seis años del a m a r t i z a j e del rover Curiosity, volvió a colocar un nuevo robot en el planeta rojo. La sonda InSight, tras siete meses y siete meses de viajar por el espacio, se posó en Marte. Logró desplegar sus equipos y transmitió su primer mensaje a poco de haber apoyado sus tres patas a 55 millones de kilómetros de la Tierra. Siendo la única agencia que ha logrado el éxito reiterado de llegar a Marte, hay que ver si estará dispuesta a ofrecer una fusión corporativa. どどどどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどんど Como la Tierra y Marte se formaron de forma similar, la NASA espera que la misión del Inside ayude a comprender por qué son tan diferentes. El conocimiento sobre el espacio es uno de los frutos que nos desvela, pero cabe tener en cuenta lo que resta. Un 1,21 ceros es aproximadamente lo que calculamos serían las estrellas del universo observable. Este paso a Marte, mirado así, parece pequeño, pero es lo necesario para cortar ataduras. De años. La ciencia lo denominó la gran explosión. Más comúnmente, el Big Big Bang. Un quintillón de estrellas nos esperan para visitar. Consideremos a nuestra vecina, la galaxia de Andrómeda, casi una gemela nuestra. Dentro de su sistema de nubes está alojada la luz de cientos de miles de millones de estrellas. En alguna de ellas, quizás la probabilidad indique que pudiera existir un planeta igual a.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 Sydney, Australia. a í Carus Music, por su aporte de música para el programa, un gran saludo a m a r c e l o Escorca, al departamento de edición de Frecuencia Cero, en la figura de dos célebres astronautas marcianos. ¿No? ¿No son célebres? Son marcianos, eso sí, claro. Es el señor Leo Montenegro y el señor Edgardo a u s i e l o a quien usted se refiere, ¿sí? Bueno, está bien, ellos se llevan el crédito, pero usted hace toda la tarea, señor Hernán Yunes, editar y todo ese tipo de cosas. En la conducción, Jorge Ingenieros, operación técnica y puesta en el aire, Hernán Yunes. Dirección General h e r n á n d a i s i c h colaboran, aunque ahora no tanto, Lucas y Javier, que nos cobra siempre a fin de mes. Una realización B y asociados para Frecuencia Cero podés comunicarte con nosotros a través del mail bigban frecuencia c o com ar o simplemente visitando nuestra página www.bigbanradio com ar. También estamos en Twitter, Facebook, f l i p b o a r d Tumblr, Meriones Radios, TuneIn, Simple Radios, Radios com, Radios Net de Argentina y de Brasil y en iBox. Todo eso que no le gusta a mi amigo Matías l e v i n será hasta la semana que viene. Chao.